Día, ¿Cómo te va? Bien, gracias por atendernos, Niver. No, por favor. Bueno, sea? queríamos hablar un poco sobre las obras de gas en las escuelas, en las escuelas rurales. Eh, bueno, ¿qué, ¿qué están haciendo? ¿Qué van a hacer? Bueno, sí, este año hubo a tres escuelas a las que se le puso gas en, en los que es el Zeppelin, que las tres tenían en bueno, y ya viste, con, con el hecho de, de tener gas ya es más, mucho más higiénico, mucho más fácil y mucho más económico también. Seguro. Eh, pues... recuerdo, recuerdo a nivel eh, ya desde hace mucho tiempo eso ¿no?, que por, por esta radio por ahí hacíamos eh, llamábamos quién le podía eh, dar una mano con la leña a la Escuela 15, por ejemplo, que ahora es una de las que tiene gas o va a tener gas. Tiene gas, tiene gas, ya fue, fue puesto hace más o menos 30 días, ahora estamos con, con el tema de los calefactores, porque entre la Escuela 15, la Escuela 18 y la 64, que fueron las tres que a las que se le ha puesto gas, Eh, hubo hubo que hacer una una compra importante pero bueno si Dios quiere ya en esta semana estarían vendiéndolo como para como, como para poder arrancar y las alamandas esas que se este, que se han retirado, enviarlas a otras escuelas que por ahí o tenían pocas o, o hay que hacer un intercambio por el por el desgaste mismo no uh -huh. la escuela quince para ubicar a la audiencia digo no la escuela quince la que está detrás de la sociedad rural la 18 la que está allí de frente al, al paraje de la Virgen de la Loma la otra cuál era la 64, que creo que es para que Belgrano, que es para que para, Bolívar, eh, a la altura de Santa Dominga, eh, dobla hacia la derecha. Ajá, perfecto. Está ahí. Bueno, y... Se ¿No? le puso gas y luz también, así que quedó bien, quedó completo. Gracias. ¿Y continúan con estas obras en nivel? Bueno, ahora hay, eh, hay que hacer un, un trabajo muy, muy, muy grande en el G-28, que si bien es un edificio que tiene 10 años... Eh, se han se han encontrado muchas muchas fallas en los caños como caños picados caños podridos así que bueno cuando cuando se pueda juntar el, este dinero arrancaremos con esa con, con esa obra que está cerca de los 1.000 mil pesos entonces eso nos complica un poco porque es una una gran obra hicimos muchas obras a principio de año como para que las escuelas puedan arrancar bien entonces ahora tenemos que juntar eh, plata justamente para para que esa, esa esa otra obra Después, en líneas generales, estamos bien. Con lo que es así, estamos bien. Uh -huh. Niver, ¿cuántas escuelas se están quedando en la zona rural sin, sin Zeppelin? Bueno, Martín, mira, eh, justo no sé, pero sé que son eh, andarán en veinte, 20 y algo de escuelas que son las que hoy tienen salamandra y las que tienen pantalla solar, casi todas. Uh -huh. eh, la, el, el, el, el, el, el desafío es enviar todo a este debate como para que aprueben, el, ¿viste?, el hecho de que le coloquen el gas el Zeppelin, como para, para decir bueno mira si no sale español que salga el, este, el próximo año si bien son son escuelas chicas pero son escuelas donde el gas eh, ayuda mucho porque es una cara cada dos o tres meses, es mucho más higiénica, mucho más fácil también porque lo que en línea si llueve se moja si este, este no llega el este, que reparte la gente de campo le tiene que estar dando en cambio con gas es mucho más fácil ¿cuánto, para que el, el común lo entienda porque por ahí se manejan números distintos que en una casa ¿cuánto cuesta instalarle eh, a, una, a una escuela si tenés el número a mano o una aproximación? ¿cuánto cuesta ponerle un seppelin de gas y hacerle la, la instalación? bueno, mira lo que es eh, la base, lo que es el seppelin son entre 10.000 y 13.000 pesos, más o menos, que es lo que estamos pagando nosotros, porque porque depende de la distancia a la escuela y la cantidad de, de bocas, digamos, de gas Eso es, es lo que varía, ¿sí? Pero pero anda anda más o menos ahí entre entre 10.000 y mil pesos más lo que es calfactores y bueno, y lo y lo que es la mano de obra de de, de, de los de calefactores que eso es, es como para una casa. Lo que es costoso también nivel, es después llevar el camión y hacer la carga, ¿no? Cada vez que lo necesitan. Sí, sí, claro, porque encima hay que, hay que pensar que las empresas que di, distribuyen gas tienen una zona muy grande, se pide con tiempo, hay veces que no llega, entonces hay que andar insistiendo, casi molestando, ¿sí? como, como para que llegue. Si bien eso se pasa a la, a la plata, no hay que hacer un gasto que este, se paga en, en todos, ¿no es cierto? ¿Están teniendo problemas, Níbar, con el tema de justamente el, el abastecimiento de las chanchas, de los zeppelin Mira, este año no, hasta ahora arrancamos bien. El año pasado, a fin de año, hubo hubo cierta este, este, demora unos 10 días, 12 que pensándolo no, no no es mucho para alguien que tiene gas pero para alguien que se quedó sin gas o que tiene muy poco gas eh, es, es mucho, es mucho no, nos pasó con la escuela primaria de espías por ejemplo que hubo que llamar dos o tres veces hasta que llegaron y con una escuela de yo que ahora no me acuerdo sinceramente el número pero bueno, no. después este, llegaron no obstante eso o se le conseguía una bici de la Rafa como, como para que en esos en, esos días porque si bien llaman cuando la marca mínima está ya eh, visible dependen en que se sea rápido o no cuál es la situación nivel en las escuelas aquí de la planta ur urbana y también de las localidades respecto a la calefacción cómo está falta de trabajos Mira, estamos limpiando y estamos reparando en todos en todas aquellas escuelas que nos llaman no obstante eso tenemos muchos este pedidos que eh, se está este, trabajando con dos o tres proveedores que están adaptados todos acá en este el consejo escolar más con la con la nuestra lo que no hemos hecho este año es, que no es irá a encender porque nos nos demandaba mucho tiempo y mucha plata entonces cuando una escuela llama siempre siempre decimos si es prenderlo prendanlo ustedes si no pueden ahí sí lo llaman porque entonces hay algo roto uh -huh. es decir a no ser que tengan olor lo gas, entonces ahí decimos en mi token, que va alguien Alguien este con esta matrícula Ajá. ¿Siguen con los inconvenientes de las roturas Que encuentran en, en los calefactores Que por ahí son los mismos chicos eh, Los que los rompen ¿O se pudo controlar eso? No, no, no, eso es es algo ya eh, Común eh, No en todas las escuelas, eso es cierto Pero pasa, ah, viste Lo hacen por, por hacer una Una broma Bueno, bueno eh, Digamos que está dentro de los, de los cálculos nuestros Eso eh. Uh -huh. uh -huh. nivel acá bueno eh, llegan, nos están llegando algunos mensajes de, de, de oyentes que preguntan eh, por cuestiones puntuales como por ejemplo dice qué pasa con la escuela 37 que no tiene calefacción supongo que será una de las 20 que estará manejándose con, con leña quizás exacto para, para eh, a ver, para sugerir un a una escuela lleva un proceso bastante largo porque no es que uno lo pide y bien, tiene que ser aprobado por DPI, por la unidad ejecutora o sea no es algo fácil, ojalá hoy tuviésemos todas con gas, sí, eh, se hacen todos todos los pedidos y lo que no entra este año se vuelve a repetir todos los, los años por pedido de gente de, de La Plata precisamente sí esperemos como te dije hoy que bueno que, viste, que, que salgan todas, ¿eh? esta es nuestra, nuestra intención es más ni siquiera se puede decir mira tenemos esta en el número uno y esta en el número ocho sino que uno manda todo todo el pedido y ellos van sacando Eh, hoy comienza a funcionar la escuela de estética en el nuevo local, ¿no?, allí en Dianfunes y Colón. ¿Es un local alquilado cómo es eso? Es una casa alquilada, sí, con con las, con las comunidades que para la señora directora y para las señoras inspectoras estaba bien. Por, por lo tanto, después eh, fue gente de la, de, la, de la DPI, aprobó la casa, se hicieron algunas reformas, eh, ya está, digamos, el contrato eh, en proceso... Lo que hicimos nosotros fue un acta de compromiso como para que la escuela pueda entrar ¿sí? y tenga se digamos. Níber, nos llega otro también. Recordamos que el consejo está en Rivadavia en 1936 y es una gestión muy abierta. O sea, pueden acercarse a, a preguntar, cualquiera que tenga dudas, pero bueno, ahora están utilizando la radio. Dice, ¿se han hecho reclamos por las becas de los chicos? Preguntan por aquí. Eh, sí, sí, sí, hemos, hemos hecho. Algunas están llegando. Eh, no es como antes porque ahora con con el tema de la de la asignación viste eh, por ahí llegan por ese lado y no y no por las becas Exacto. pero viste becas siempre fue algo que nosotros somos intermediarios más que insistir, mira mandamos eh, tanto tantos chicos qué pasa no es algo en el cual nosotros tenemos injerencia claro, no son, son mandamos y recibimos y cuando recibimos simplemente comunicamos No es un área en el, en el cual alguien puede entrar y, digamos, o apurar o, o el trámite o ir a, a una ventanilla y pasarla a la otra, como hacemos a veces. Viste, acá somos eh, meros intermediarios. Bien. Niver una más, te vi el, el sábado allí en, en Montepeloni. A, eh, Carmelo dijo que, que por ahí iban a empezar a, a tratar de llevar contingentes cada 15 días de las escuelas que esto lo, lo necesita y que están comenzando a trabajar con el Consejo eh, Escolar. ¿Nos podés contar un poquito acerca de esto? Sí, a ver, la, eh, esto me surge de, de una charla el 24 de marzo, cuando se hizo ahí el, el día de, de, de memoria, pero uh -huh. es que, bueno, sí. bien, ahí conversando Colombia, sería bueno ir, bueno, ¿qué te parece? Después vino él con Carlos acá, nos juntamos, eh, no, eh, nosotros más que el Consejo Escolar eh, somos los que nos gusta, o sea, no queremos ponerle un... Una inclusión adelante porque por ahí la próxima gestión no le, no le interesa o no sé bien. viste O sea, como para no eh, comprometer a nadie. Esto surgió lo del sábado pasado, digamos, de charlas. Lo que sí estamos hablando es justamente lo que vos decís como para que las escuelas que estén interesadas ¿sí? y lo tengan dentro de su proyecto, Eh, o lo puedan in, eh, incorporar a su proyecto hagan una visita como para conocer lo que pasó acá nomás a 15 eh, kilómetros uh -huh. porque si bien ellos lo ven en los libros y lo pueden este, conversar sí, en desgracia esto es, es algo real palpable entre que yo creo que la gente que va como fue eh, el de Cesarlo quedó impresionado por lo que era el lugar por, por las historias este, vividas entonces por ahí en una en una lección directa digamos ¿viste? Así, abierta que el, el chico toma más, más conciencia, y después los chicos son los que multiplican sobre lo que pasó ahí. Exacto. Bien, eh, Niver, yo vuelvo un poquito a las escuelas rurales porque son las que por ahí tienen más, más inconvenientes por varios motivos, ¿no? La distancia, los caminos, eh, la falta de, de, de calefacción, eh, bueno, varios, el transporte es uno de ellos, En algún momento, y eh, por ahí la, la poca matrícula que tienen algunas escuelas, por ahí en algún momento se habló y dice, bueno, vamos a cerrar alguna escuela porque no van chicos. ¿Cómo, cómo quedó esa situación? Bueno, mira, eh, la escuela que se, se cerró es la escuela número 20, que está ya en cefa digamos, el camino al fondo de la, de la provincia, por dos razones. Una que... Eh, tenía dos chicos que hoy van a la escuela 25, donde hay casi doce, doce chicos creo, sí diez doce, lo cual al chico lo favorece en el hecho de que está con sus pares y no eran dos solo que eran hermanos, en, en cambio acá eh, tienen otra otra relación, otra cosa y aparte la escuela esa por este, los barreros estaba toda rota, era era una obra muy muy grande y bueno entonces la para digamos como para hacer la nueva no teníamos ¿Sí? Entonces, esto se, se conversó con, con la señora inspectora, con los padres después, ese chicos están yendo a la escuela 25, ¿sí? uh -huh. eh, y fue la, la, la única escuela que se hizo robar. Después hay escuelas con tres chicos, cuatro, pero pero este que se mantiene. Claro. Perfecto. Niver, te agradecemos eh, eh, otra vez eh, por la atención. No, por favor. Que tenga un buen día. No, bueno. Muy amable. Niver Cusato, el profesor Niver Cusato, titular del de Consejo Escolar de la Barriga.